q u é mira, bobo. No, no, no, para l l á bobo. No para l l á Tranquilo, tranquilo, Leo. Bueno,、eh, no, no merecían que les pase eso después del partido que hicieron. No, la verdad que no, que sufrimos demasiado injustamente. Eh, ellos eh, van g al vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. La élite s o u n d j a r q u é mira, bobo. No, no, no para l l á bobo. No para allá. Después del partido que hicieron. No, la verdad que no, que sufrimos demasiado injustamente. Eh, ellos eh, van al vende que fue el fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. ¿Qué mirá, Bobo? 頑張ろう、ボーボー。<音楽> Downcar, d q u é mirá, Bobo? Anda, anda para allá, b a b a Tranquilo, tranquilo, Leo. Bueno,、eh, no, no merecían que les pase eso después del partido que hicieron. No, la verdad que no, que sufrimos demasiado injustamente.、Eh, ellos eh, van al vende que j u e g al fútbol, y m e t i ó gente alta y empezó a tirar pelotazos. ¿Qué mirá, Bobo? ゴーゴーゴーゴー。 ボブはなんだかんだボブ a なんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだんだかんかんだかんだかんだ n んだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだか